A actualidade en novas destacadas do Portal de Mancomún. Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Continuamos mostrando casos de éxito de implantación e uso de herramientas de software libre en ámbitos empresariales e administraciones públicas, como é o caso de GLPI. CLPI es una herramienta que ayuda a manejar y controlar los cambios en la infraestructura informática de manera sencilla, resolver problemas de manera eficiente y hace posible el control fiable sobre el presupuesto y gastos que se realiza en IT. Hoy contamos en un Podcast con Jordi Gervás Arruga, responsable de TIC en la Diputación de Lleida. Hola Jordi, preséntate y cuéntanos cuáles son tus labores como responsable de TIC en la Diputación de Lleida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, pues nada, me presento brevemente. Como ya has dicho tú, Jorge, me llamo Jordi Gervás y estoy en Diputación de Lleida en, en el área TIC. Dentro de mis eh, funciones, eh, una de ellas es la de estar un poco al tanto de lo que es el soporte a los usuarios, con lo cual este fue un poco el, el, el, el motivo por, por el que empezamos a utilizar esta herramienta. ¿no? En Diputación de Lleida, también explico así bre muy brevemente, Uh -huh. eh, damos soporte a la, a la propia diputación sí, con los organismos autónomos que ya tiene, y luego también, eh, como diputación, a, a lo que serían las entidades locales, ayuntamientos y demás de la, de la provincia. ¿Qué tamaño tiene la diputación? ¿A cuántos usuarios, técnicos, máquinas dais soporte? Pues hoy en día usuarios estaremos en torno a los 500 a nivel interno, lo que comentaba, lo que sería diputación y organismos autónomos propios de diputación, unos 500 más o menos. Bien es cierto que no, no, todo, no todos ellos tienen una máquina propia, pero sí que es verdad que con el confinamiento hemos tenido que aumentar nuestro parque para facilitar teletrabajo y demás. Con lo cual, a nivel de maquinaria, yo calculo que ahora puede haber alrededor de 600 ordenadores perfectamente. Y luego, a nivel de usuarios, tenemos la parte más de ayuntamientos y entidades locales, que estaremos sobre los 1.100 usuarios potenciales. En cuanto a lo que es el departamento en sí, a día de hoy estamos en unos 30 técnicos. Sí, bien, es cierto que no, no, todos, no todos están dentro de lo que sería la parte más de, de soporte, pero a nivel genérico del departamento por pues sobre unos 30. Me hablas del departamento de IT, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Siempre en este caso la, los datos que te, que te doy son de, del departamento de IT, informática, tecnología. GLPI es una herramienta para la gestión IT. Descríbenos brevemente en qué consiste la gestión IT en una administración pública y por qué decidisteis empezar a usar GLPI. Bueno, pienso que no, no es muy diferente de lo que podría ser la gestión en una empresa también privada o en cualquier tipo de empresa o organización. De hecho, lo, lo que se trata es que la, la herramienta nos permita mm, dar soporte a los usuarios según sus, nece, sus necesidades, no ya sean en, en todo tipo de incidencias que puedan tener con el uso del software o programas que tienen a su disposición, como también mm, errores o eh, problemas con, con, con sus eh, dispositivos de trabajo, ordenadores, periféricos, monitores y demás. Esta herramienta lo que nos permite es que haya una comunicación de manera directa entre todos aquellos usuarios que necesitan de los servicios de IT y de los propios técnicos que se encargan de dar solución a estas necesidades. Entonces, en ese sentido, pues ya hace tiempo, si no recuerdo mal, en 2009, nos planteábamos que necesitábamos alguna herramienta que nos pudiera ayudar a manejar Ay. toda esta información, porque obviamente la tecnología cada vez está más presente, se utiliza en, en más sectores, en más actividades y el número de solicitudes de servicio que teníamos iba ido iba creciendo en el tiempo. Con lo cual necesitamos una herramienta que nos permitiera gest permitiera gestionar toda esta comunicación e interacción y GLPI fue la seleccionada. Como ya sabemos, por entrevistas anteriores en las que has participado, esta es una herramienta muy potente y que se puede usar de diferentes formas en las organizaciones. ¿Qué usos concretos le dais a GLP y a la Diputación? Sí, como decía, eh, al final la herramienta es aplicable a otros entornos y otras empresas. En nuestro caso concreto, tenemos, yo creo que como do dos grandes usos, o dos usos principales. no Por un lado, está la parte esta más de soporte, en la que lo que hacemos es interactuar con los usuarios. Ellos no tienen básicamente un formulario de datos en los cuales nos entran y categorizan sus necesidades y sus problemas, errores, es decir, cualquier cosa que ellos necesiten del departamento de, de IT. Y, por otro lado, tenemos eh, otro, otro, otra herramienta que está, digamos, incluida dentro del propio GLPI, que es la parte del inventario, en la cual podemos gestionar todo el inventario de máquinas, periféricos, eh, elementos de red, etcétera. ¿Contáis con algún desarrollo personalizado? Sí que es cierto que una vez teníamos implantado GLPI y hemos empezado a darle más usos, hemos contado con, con, con algunos colaboradores o partners externos, ¿no? como podría ser la empresa tingal que nos ha ayudado a ampliar las funcionalidades que lleva GLPI de serie. Y en cuanto al algún desarrollo que hemos hecho así más particular... Tenemos, que yo recuerde, un, un par de ellos. Uno que lo que hacía era, nos ayudaba a enlazar una un portal que nosotros tenemos, un portal web que tenemos para dar soporte a los ayuntamientos de la provincia. Lo que hicimos fue eh, integrar este portal dentro de, de GLPI para que también estos usuarios externos pudieran acceder a la herramienta de la misma manera como lo hacen los internos. En ese sentido, tuvimos que hacer, Una, una conexión para poder integrar las dos plataformas y que de alguna forma fuera transparente al usuario y no tuviera que validarse dos veces. Y más recientemente también estamos eh, haciendo otra otra integración e implementación, que lo que estamos es integrando la, la, la herramienta, de, o sea, la parte de inventario de, de GLPI con una aplicación móvil que nos permite gestionar las entregas de dispositivos a usuarios. Es decir, cuando nosotros tenemos que entrar a un ordenador portátil o un móvil tableta de, o de, además a un, a un usuario entonces estamos en un proyecto en que mediante una aplicación móvil eh, se realiza la, la entrega del dispositivo y, y, y todo se integra con el inventario y además todo esto queda en una en una red blockchain que de hecho uh -huh. ayer ayer mar de ayer ayer martes día 9 los, los lo estuvimos eh, presentando en un congreso de gobierno digital de las administraciones de Cataluña. ¿Pero lo tenéis ya funcionando o aún, aún estáis desarrollando? Está en preproducción. ¿Le falta poquito, entonces? Sí, sí, es funcional, pero estamos acabando de, de verificar las integraciones y demás. Pero prontito, prontito estará mm -hmm. funcionando. ¿Y tenéis en mente algún otro desarrollo para el GLPI en el futuro? Ahora, en este momento, no. Pero sí que es cierto que que cada vez le estamos dando más uso a la herramienta. Con lo cual, seguramente alguna cosa saldrá. Hay una parte que no tenemos aún funcionando, digamos, a pleno rendimiento, que es la posibilidad de crear eh, cuadros de mando, estadísticas, eh, gráficos, de, dentro de lo que sería GLPI, aparte de los que el programa lleva de serie. Entonces, este, este sería una parte que, si bien es cierto que en su día hicimos una instalación para poderlo gestionar, eso ha quedado un poco en segundo en segundo plano. Pero que en un futuro, Sería una, una de las posibilidades que tenemos seguir investigando en, en ese sentido. Eh, ¿Usáis dentro del departamento de IT o en la diputación alguna otra herramienta de software libre o código abierto? Ya más a nivel de, del propio departamento de IT, sí que es cierto que siempre hemos utilizado diferentes elementos de, de, de, de código libre, ¿no? como podrían ser eh, algunos clientes de, de FTP o servidores, eh, herramientas de edición de, de código de programación, Y luego, a nivel de servidores, pues tenemos muchos de ellos que están con sistema operativo Linux y dentro del mismo, servidores web, servidores de aplicaciones, que todos ellos son, son open source. ¿Y en temas de ofimática, la diputación suele utilizar Firefox, LibreOffice, cositas de estas? Digamos que Firefox también sería un elemento que tenemos disponible para nuestros usuarios, pero a nivel de ofimática, actualmente eh, estamos trabajando con, con herramientas de otro proveedor. ¿Recomendarías el uso de GLPI a otras administraciones y organizaciones? Nuestra experiencia con la herramienta es buena. La verdad es que en su momento, cuando estuvimos valorando eh, cuál instalar, pues eh, vimos que hay opciones, hay muchas. Pero nosotros la verdad es que estamos contentos con su uso y para lo que nosotros necesitamos no, nos está funcionando bastante bien, con lo cual sí sí que lo recomendaría. ¿Y el uso de herramientas de software libre en general también recomendarías su uso? La verdad que sí. A veces quizás es, eh, puede que haya un poco de desconocimiento ¿no? sobre las mismas porque igual no llegan de manera masiva ¿no? a, a, a todo el mundo y, y, y no permiten conocerse como pueden ser otras eh, herramientas más más privativas. Pero en cualquier caso, sí, en ese sentido, con las, tenemos, con las que hemos trabajado y, y estamos trabajando, la verdad es que el, el funcionamiento también es, es muy bueno. Muchas gracias Jordi por haberte pasado por los micros de Mancomún Podcast, esperamos que otras administraciones empiecen a apostar por el uso de herramientas de sobo libre, como es el caso de la Diputación de Lleida. Bueno, encantado de haber estado aquí un rato con vosotros y sobre todo daros las gracias por habernos dejado participar en vuestro podcast y hasta pronto. Esto fue todo, te des más información en las notas que acompañan a este podcast o en el portal de mancomún.gal.